Bienvenidos queridos no, no ya, no. no. sí. ya. Yo no dije nada. Ya. Sí? Ah, dije ya. Ah. ¿En serio? Sí. Bienvenidos, queridos escuchas a Incompetencia Radial. ¿Qué es Incompetencia Radial? <risa> <risa> es un podcast que existió en la antigüedad y que ahora vuelve. Vuelve en Gloria y Majestad, no? No. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Ajá. ¿No me echaron de menos? La típica pregunta de matinal no echaron de no... menos no No, alguna gente parece que ha echó de menos sí, hay porque gente yo tiene... nunca me enteré porque no... no, tú estuviste desconectado absolutamente yo carezco de conexión ah. oye, nos cortaron de Zoom Radio para partir con las noticias así sí. que sí. no vamos a dar ningún dato de radio porcaster.cl, por sí. ahí sí que vamos a estar estrenando ¿eh? sí. oye, si quieren, viendo... si les gusta Zoom Radio <risa> Sí, bueno, si a alguien le llega a gustar su radio, radio. puede escuchar a Radio Guerrita y Dada Luz, que están. son su podcast, radio? Claro, Dada Luz Radio 1. Y Rizosónica. No, Chile 1. No, son... Y Rizosónica no está también. Y Rizosónica en... también, pues. Nuestra competencia. Nuestra maldita competencia. Está ahí lo mejor que nosotros. Sí. Maldito sea, 7 Maldita sea, es de... Lambda. ¿Qué más? ¿Lemda? Lambda. Lemda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Linda, weón. Bueno, linda. Ya. ¿Y cómo se llama el otro socio? ¿Quieren Linda? ¿Edo? <ríe> oh, maldita sea. Pensé que podía cambiar esta pensé que podíamos mejorar. ¿eh? No, no hay caso, no hay caso. No. Eh, así que podcaster.cl este capítulo va a caer el día 11 de marzo, ahí va a salir al aire. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Un día de ataques terroristas los 11, parece. 11 sí. de marzo, de se septiembre. El 11 de marzo parece que hubo un ataque terrorista en España. Ah, verdad, bro? ¿viste? Muy ad hoc. La web del metro o el tren. Claro, claro. Sí, justo me pilló ya. Uh, hay interferencia acá. Hoy es el día de la mujer. Ah, hoy es el día de la mujer. ¿Ah? Hoy es el día de la mujer. Feliz día. Pero, pero este podcast no hay ninguna mujer. Doña Charma. Charm. Doña Ah, no, tenemos público. Tenemos público presente que está metiendo la cuchara. Hey. Claro. Ya, y le quiero mandar un saludo a todas las mujeres. Mujeres. Podríamos haber puesto esa, pues, verjona. Hey. Tan bueno, un trovador. Bueno. Ahora vamos a seguir, porque ustedes piensan que este es un podcast donde vamos a hablar solamente. Eso quisieron. <risa> Pero no. No. Así que vamos a partir con un estreno mundial. No, un estreno nomás. De el grupo Tokyo Police Club. ¿Te gusta Tokyo Police Club? ¿no? Me carga, weón. A mí también. No me cargan la vida. El sello puso plata para que nosotros pusiéramos esta canción. Por supuesto. Se llama In a Cave. vuelta en Incompetencia Radial. De vuelta. El podcast de vuelta, que, que de solo quiere tu dinero, solo que uno sabe cómo obtenerlo. Mira. Estamos escuchando a Tokyo Police Club con la canción In a Cave. Y después escuchamos a Controller Controller con la canción City of Daggers. O sea, la ciudad de las daggers. Del álbum X Amount. Muy buen disco ese. Excelente. Es impresionante. Un <risa> <risa> buen Que vamos a hablar en los Ya, oye, primero estaban pidiendo saludos ¿Ah? ¿eh? Ya, ya ¿Dónde? Estaban pidiendo saludos pías adora por Twitter le, es, voy a, le voy a enviar saludos a toda la gente que pidió que viniera que, que alguna vez mencionó en su vida Que quería que volviera en competencia O sea, Mauro ¿Mauro pi pidió? Yo bueno. me di que no <risa> Pero bueno eh, ¿Quién más? ¿Quién más eh, Pequeñín, Pequeñín también ¿Mm? rebolledo de Arica Ve rebolledo. Claro V Rebolledo ¿El, el, el ganador feliz del gorro Oye, sí, está súper contento <ríe> Le uh -huh. llegó el gorro, ¿cierto? Sí, dicen que sí Ajá, ya Vamos a averiguarlo Eh, ¿quién más? Bueno, viajadora ya lo dijimos Eh, Gav. Me dijiste que Gap también. también PMH Y gente anónima en el blog No cacho Ese era Mauro Mauro Mauro también Quería Que, ¡Que vaya vuelva, que vuelva Sí Eh, ya pues Entonces Mauro llegó aquí excitado <risa> Con la novedad <risa> del claro. eslogan de, de la radio rock and pop Que suena fuerte, sí. ya no suena fuerte dicen. No, parece que ya no suena fuerte Lo que pasa es que Ignacio, Ignacio de Maus no, Él no escucha radio Porque no. él es demasiado indie Indigo. A mí me pasó que en, la, en el trabajo En la oficina, empezaron a colocar la rock and pop Y me sorprendí con el eslogan La venganza de la gente normal una venganza de los nerds pero es claro, pero la gente normal pobre. Yo ¿qué grupo se llamaba la gente normal? ¿y la gente normal hay algo así o no? para eso era como Inica Mose y la gente normal ¿no? <risa> claro. como, como algo así Alex Sintek no? No, no, no, no Alex Sintek Alex Sintek que malo Alex Sintek parece que en México la rompe Alex Sintek el camino no se acaba sí. ay <risa> chanf ya pues. No eh. ya nos del punto que tan interesante No, nah, yo pensaba en la gente normal. ¿Qué es la gente normal? La gente normal no existe. Po. Como dijo Morrissey, en la vida no existe algo normal. ¿Sí? ¿Cuándo dijo eso? Otra vez que tomamos 11. Ah, muy bien. Ajá. ¿Eso lo dicen en alguna canción? O... ¿o sí, es su último disco. <risas> ¿Sí? ¿Cómo se llama su último disco? Ring Leader. Uh -huh. oh, the Tormentors. Ya. De nuevo no te no del tema. Veía la... La gente normal, pues, los que están en la radio, ¿cachai? Los, que los locutores. Dicen, los locutores, los que. Nuestros colegas. Los colegas. <ríe> los locutores radiales. <ríe> eh, y entre ellos está. No sé, Matilda Svensson Igual ella cuento que sabe harto música por lo que he cachado, como que es bien aplicada a la sociedad. Ella sabe música también, parece que toca teclado. Parece que los teclados que suenan en la. Yo toco bajo. En las tocatas penca parece que son de, de, ella? de Matilda Svensson ¿Pero son el teclado es de ella o ella los toca? Parece que ella toca, ah, probablemente no. es de ella, no sé Ah, ya yeah. Ya, eso no quiere decir mucho, ok Pero... la loca se aplica algo, ¿no? po' ¿Mm? Ahora Gnast está tocando el violín <risa> Para demostrar que él también es gente normal sí, pú. Pú. Pero igual no sé, la Matilda Benson no es una loca que tú ves en la calle, o la loca normal ¿Por qué? Porque es anormal, pues man ¿no? Ah, sí? Está Nicole No, ahí sí que no <risa> La ídola de Ignatz the Mouse, lo voy bajando el disco, ¿eh? la discografía completa está bajando. Está Javier Aparra. Ah, harta gente normal. Harta gente normal. Copano también ahí? No mi, mi, si mi amigo copano. copano parece que también trabaja en la Regampo, ¿Sí? en la mañana. Ahí está mismo. ¿eh? ¿Qué más anormal que Copano? Diablo, diablo. Oye, hay harta gente aquí que nos escucha, que amiga de Copano. ¿eh? ¿Sí? La, ¿qué, qué, <risa> ¿qué, qué, ¿Qué gente amiga de Copano? No sé, hay harta gente, estábamos hablando de Twitter, hay varios ¿Sí? tuiteros que lo tienen agregado yo cachado. Ah, chanfle. Mm, sí, Así con la gente normal. Así con la gente normal. Se creen tú? normales. Sí, está Qué como raro eso. Está como raro eso. Bueno, este es el podcast para la gente como tu. como Como tú, como tú, <risa> <risa> no, como tú así ah. suena más piola. Ah, además. Como tú. <risa> Sí. Incompetencia radial, suena fuerte. <risa> Y suena tan fuerte que ahora vamos a escuchar... Oye, suena, hace que me manda así como sí, bueno, Javier Miranda. Como Bodanovic. Bodanovic. Oh. Oye, vamos con otro estreno. Está súper mal hecha esta programación. Yo no sé quién la hizo. No sé quién armó la lista. <risa> bueno, este era el estreno que, con que vamos a cerrar, cerrar. Es Feature Spooner. Este. Es de un EP del próximo disco. Yeah. ¿Quieres decir el nombre de la canción? No. Yo tampoco. Bueno. De la canción se llama... The Vast Revenge La Mejor Venganza Claro Este paréntesis dice original Claro, porque vienen los remix después Ajá Que vamos a escuchar después Ah, muy bien Sí, todos juntos Así que eso me da tiempo Para ir al baño Bueno, el EP se llama The Vast Revenge Ese fue mi beatbox para hoy. Muy bien. ¿Viste? La gente lo echaba de menos, también lo habían pedido. Mira, el estamos, público está participativo. Estamos, estamos al aire por si acaso, eh. ¿Eh? <risa> Mira. No, sé, sí, sí. Se parece que no cachó. Oh, está. gente, weón. Bueno. El público. Deberíamos blindar esta, weón. ¿eh? Cerrar, colocar guardia en la puerta o algo. Estábamos escuchando a Feature Spooner con su canción de Best Revenge. Después escuchamos a Ongaku No Ongaku Ah bueno, sí La canción Ongaku La canción Ongaku Sí De Shadowflight. Ya ¿De qué quería hablar? Escoge tema Tira la ruleta ¿Dónde cayó? Ya, cayó en Cosas que han pasado En este tiempo Sí, porque ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo sin grabar? ya? No sé man. Caleta, man. Como dos meses y días Como dos meses y antes tuvimos también un lapsus un lapsus bastante grande también sí pero eso es normal ¿sí? sí se ha repetido <risa> muy seguido de aquí sí, bueno nos vemos en agosto cabrón <risa> eh, entonces bueno ahora volvimos y hay, han pasado hartas cosas oye ufú. ¿cómo qué? la gente fue a la playa una cosa muy interesante interesantísima interesantísima pero la vamos a saltar Yo quiero hablar de algo de, de ir a poner música aquí más ad hoc no, no esta tontera que están poniendo Porque quiero hablar del sensible fallecimiento De mi amigo y colega Julio Martínez Beirut ¿Ah? El segundo era Beirut, verdad No sé No te tinca Bueno, Julio dejémonos Julio Martínez entonces La gente lo, lo apoyó mucho Mientras luchó por su vida Ah, bueno, ¿no? Y al final como que todo, todo, el, mundo, todo el mundo lo amaba. ¿Ah? ¿Sí? Sí, pues. ¿Tú no estuviste presente en ese tiempo? ¿Me hicieron más homenaje? Yo... acuerdo cuando hicieron Recuerdo un programa, el canal 3, sí. donde estaba Yo un montón que de webes. Cuando murió Juan Pablo II y Julio Martínez fue como lo mismo. <risa> Juan Pablo II, me suena, <risa> me suena. <risa> era un papa. ¿Ah? ¿eh? No, papa Rose. ¿Un tuberculo? No, no, no, no, no, del Vaticano. Ah, ya. Son, los que manejan dinero. Ah. Y la cosa es que eh, después le pusieron al Estadio Nacional Julio Martínez. ¿Ah? ¿Aquí quedó como...? Está, no sé, si no se ah. lo han puesto, se lo van a poner en dos semanas más. O sea, va a quedar como Julio Martínez. Que habían problemas porque decían de que el Estadio Nacional tenía como mucho otro eh, trasfondo, mucha historia... Entonces que al final no sabían si era como un homenaje o si estaban cagando a JM. ¿Y quién dijo eso? Porque yo vi que todos los políticos, onda, desde el más de izquierda hasta el más derecho, ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo con la cuestión? Era como... Bueno, yo cuando caché eso, yo no veo muchas noticias. Escucho la radio en post, pero no veo noticias. Ay, este maulo. Y tenía ese problema, bro, por todo lo que pasó durante el gobierno militar. Entonces que por eso que era como complicado, onda, colocarle al Estadio Nacional un nombre como para homenajear a alguien, por. Sí, yo creo que no, y una... no, no, no. Y aparte, no sé, pues pónganle un nombre algún, un... no sé, Julio Martínez. ¿Qué hizo Julio Martínez? Yo creo El comentario poco popular. ¿Qué pasó? Defiéndelo nomás, defiendenlo. No, no, yo creo que no merece el resto de Julio Martínez porque se le puede dar el nombre. Uy, el comentario impopular del público. Ahora sí que va a bajar... Ahora sí que nuestro... lo tengo a la mierda. Sí, pero sí, bueno, tampoco vamos es que tenemos muy onda deportistas muy connotados, ¿cómo le iba a colocar como el en ese pesado que está en Brasil ahora? ¿El, ¿Cómo se llama? Valdivia, se llama? ¿Sí? No. Igual lata sabada que los deportistas que destacan un poco porque son buenos para acá en Chile. Se ponen terregles pesados. los futbolistas. El, el es chino, un tópico pero es que. El chino río, este otro día los deportistas en general. ¿González también está? Gonzalo? ¿Cómo? No ¿Ah? González. Gonzalo Cáceres. Gonzalo Cáceres. Sí, sí, la parte del público siempre ¿Sí? ahí. Exacto. Eh, sí, los deportistas de Elite somos medios pesados. <risa> Suele pasar eso. Pero bueno. Ya es un saludo a Julio Martínez y a su familia eh, y no merece el Estadio Nacional llevar su nombre. <risa> <risa> Debería llamarse Anita González. Y también pasó La decideré. Al, al patio de los Callados hace poco. Sí, podríamos haber hablado de eso también. Sí. Paloto. Bueno, y se acabó el segmento de obituario, entonces, y nos vamos con más música. Nuestro segmento musical alegre, me parece, para bailar. Tenemos... Esta canción es como lo que hemos hecho nosotros, ¿eh? Volver. Es por, por eso la elegimos. Por eso la elegimos. Jorge Santis. Jorge Santis, el hijo de Checho Santis. ¿Ah? ¿Qué? ¿No? Santi, pues? César Antonio Santis no decían Checho. Decían Checho. ¿Quién le decía Checho, No, Chachire. De hecho López era un personaje de cómics que parecía en ah, no. Error bueno. Oh, cayó, ah. Jorge ¿Qué? Santis del grupo congelador. Desaparecido. Desaparecido. ¿En congelador. Ajá. El álbum se llama Jorge Santis. Ah, pero que bola trae el tipo. La cagó, man Ay, me... oye de qué sé yo esto esta. ¿Ah? Eh, no sé, nos promociona Ichaga, que es de Neurótica, así que supongo que Ah, te... no, me no, podía faltar el segmento Chupa de Chupameda, güey. El segmento <risa> Neurótica. ¿Por qué en Chupameda tú crees que a mí me regalan alguna invitación para algún lado? No sé, he visto salir a en fotos con... Ichaga, si usted escucha esto, regales una entrevista, regales un disco, güey. Ya. No, no dos. Por ¿Eh? Dos. Pero si es Chupameda, soy Chupameda, pues, güey. Sí, pero ya Ah, bueno, ya, ya, ya que, que, que se abandona. <risa> Y no para el público también. No el ya. Público. Tren tra. Ya, listo. listo. Perfecto. Vamos con Jorge Santis. Volverte. A lo que hiciste sí hiciera. Después de, de morir un siglo en la guerra. <risa> Anime, pero versión como House, techno Chumper, ya Están tirando para cualquier lado tío, <risa> Los tabalos ¿eh? No quiero no matar gente Está divertido Ya <risa> yeah. uh, yeah. Entonces estuvimos escuchando A Jorge Santis Con yeah. su canción Volver de su nuevo disco Después escuchamos a Yo la Tengo Yo la Tengo Con la canción I feel like going home canción la pidió PMH cuando habíamos vuelto del primer receso, pero por alguna razón que no me acuerdo, no se pudo poner ahí, así que ahí va. ¿Por, por la mala cinco, voluntad de nosotros. Cinco meses de guerra. Claro. Pero, pero fue. ¿viste? Sorry saludos a PMH un un fiel auditor de ¿Dónde hiero. está nuestro corresponsal ahora? Ahora nuestro corresponsal nos encuentra en Munich. Munich claro. Munich Edit house Interpuls. Mm. Ah, ¿viste? ahí hice un enlace. Pues bueno, lo mismo. No, ya. nadie entendió ese enlace. No. Ya, no entendemos ni acá. Doña Charma está con cara de corta, corta. Oye, que fuimos invitados especiales por Interpol con credenciales al concierto que brindaron el 6 de marzo en Teatro Caupolicano. Claro, tenemos credenciales para la cuneta. Qué, ¿Qué te pareció? Me ¿Pareció bueno? Ya, ok, listo. Muchas gracias. Eh... Y si lo sabís, pues si tú reclamas de que yo nunca digo que wey, ninguna hueá sí, la encuentro mala, po, Sí, so, eso pues, soy nuestro. Tan feliz. Tú eres nuestro odioso de, de las críticas. Ya, voy a, voy a hacer mi crítica. Dale. Eh, estuvo técnicamente impecable. Encuentro yo. La gente de cancha se quejó. ¿De qué se Un poco. Siempre la gente de cancha se tiende a quejar por el sonido. A mí me parece que es la ubicación. <risa> no, no compren cancha. No, porque se queden en cancha y nosotros ah, bueno, sí. seguimos nuestro palco. Sí, editen eso. Y... nosotros por un problema por, por, tuvimos un problema ya que entramos tarde ¿no? y quedamos casi detrás del escenario eh, se escuchaba bastante bien ¿no? sí. ¿Hay video o sea, de, de hecho ellos videos? deberían haber escuchado la gente de cancha debería haber escuchado mejor que nosotros sí. bueno el problema que yo caché es que no, por ejemplo el tecladista que también se suponía que debía hacer coros estuvo no sé por, <risa> onda, cuatro quintas partes del, del show reclamando la sonidista porque no sonaba su voz Sí. Parece que a propósito no lo dejan cantar. Parece que canta mal el socio Si sí, yo vi que el gallo cuando se iba el te, el, el tecladista, el gallo bajaba ahí. Claro. <risa> y después volvía y como que la subía con el codo ahí. No, Así pero de que... hecho igual donde no en las partes donde sonaban los coros se escuchaba bastante bien Sí. sí. De... Al final. Mira, eh, también las luces ambientaron bien. Eh, qué mal, el público estuvo bien también. Eso, ¿qué? Otra cosa, nada más. Po. Nada. Ahí es, en ese show se puso en riesgo la continuación de este podcast. <risa> ah, fue muy divertido. No. <risa> bueno, Maura se enojó con mi... Pero con ira, sí. Con ira de profe. Sí, de hecho, si en Ignacio ven la cicatriz, no le pregunten por qué fue. Y ya, Y ahora a propósito de Interpol... <risa> no, aquí me pillaron volando bueno vamos con el grupo yessayer con la canción forgiveness de su disco all our symbols <mrisa> Take Igual de agradable? ¿Ah? ¿Quién es Villanueva? Villanueva ¿Cómo es? El del matinal del once Antiguo ¿No? No sé No sé qué está el Es lo mismo Villanueva, Ya, entonces Villanueva. estuvimos escuchando I just say you're Con la canción Forgiveness de next person". Y después Escuchamos a The Octopus Project Con ¿Sí? la canción Loud murmuring Murmuring El disco Hello murmuring. Avalanche. Murmuring. Avalanche. Murmuring. Avalanche Avalanche Eh... Con Pauta me siento como más respetado sí. Sí. ¿Más respetado por quién, ¿Por ti mismo? Por, por, por la gente que me escucha ah, siento que me, me van a querer más Me van a respetar más Ya no me van a pegar en la calle como, como lo solían hacer Sí, te no tengo menos moreteado Entonces no. vamos a hablar de... El regreso de los lentos Esto de que nosotros hayamos regresado y seamos lento, Es solamente una coincidencia. una coincidencia No es parte no. de la campaña No es parte de la campaña no. de Doritos No, descartado Bueno. ¿Qué hola, con la campaña de Doritos, hermano? ¿Qué hola. Yo ahora te estaba preguntando porque no, no sabía si era Doritos de Doran Cratch No lo tengo sí, claro Sí, no, yo que sí que era de Doritos la cosa y, no, ¿Y por qué Doritos? ¿Qué tiene que ver Doritos con la música? ¿Cuál no era el sé, enlace? Wey. No lo sé Igual está raro, güey O sea, de hecho, no sé Tanto que luchamos para que no hubieran lentos Y ahora Doritos quiere que vuelvan Y parece que hay como campaña en los... Sí, es que en los discoteca que ellos Están gastando plata en eso Sí, Hay es. una campaña para eso Y hay gente que se está comprando la campaña. Sí, la gente está apoyando la verdad. Yo me preocupo de no, la claro. gente. ¿Tú, Porque... tú eres mucho más joven que yo, Ignacio Mouse. Y yo no, no sé si tú viviste la época en que sí se tocaban lento en la fiesta. Ay, sí, hasta yo. Yo, no, yo no, yo no, yo no. No te lo no, no, no, no, lento. No, no, yo no iba a fiesta. Ah, Fu Solo eso funerales. Eso es otra cosa. Solo funerales. ¿Y qué onda? Eh, no, que yo vivía esa época Y a mí me costaba no. bailar de partida Cuando trataba de sacar a bailar, lo cual era muy pocas veces siempre mal. te sacaban Me iba mal ¿Ah? ¿Ya? <risa> Siempre me iba muy mal así Nadie, na, nadie salía a bailar conmigo ¿No? Eso es lo primero Es que los cohibías ahora los, a que a los siempre, hombres <risa> Ahora que quisieran bailar un lento O un blues, como le decían algunos De lo cual nosotros nos reíamos mucho ¿No? De hecho el, el asunto era así ¿Queréis bailar? No bailo blue. ¿Blu? No bailo blue. blue? Así que no sé, a todos ustedes jóvenes inverbes que mm. nunca bailaron blue y blue. ahora están abogando por el regreso lento. No sean en la que se están metiendo. No sean lesos, man. Igual les va a ir mal. Usted es medio feíto. Ah, igual no va a salir a bailar. Sí, no, nadie ha pensado en las consecuencias Sí, están diciendo como de que no, si te van a pasar cosas, vaya a tener con mina aparecen unos buenos feos en el comercial, con unas minas increíbles, así como policía engañosa policía engañosa, eso cernac? es, o sea de hecho deberíamos demandar, al cernac, al tío competencia radial demanda cernac, no demanda a Doritos, <risa> Por publicidad engañosa o sea, y ahora la gente incluso baila sola donde va, claro ¿Ah? ella baila sola <risa> Esa fue una campaña que inició un grupo español. Claro. Ahora, ahora ya como que no, no, no se aplica porque las mujeres bailan con mujeres, en grupo bailan hombres, bailan, hay algunos que bailan solos. La Gogo Dancer por ejemplo bailan solas. Claro. Entonces, entonces, ¿para qué van a volver los lentos? No entiendo yo y aparte la gente prendió, eso es lo que más me, me preocupa la gente. Sí, uno compra en la falacia de la publicidad, Uy. hermano. Si el usted palo. si usted no escucha y llega a a esta campaña, sepa que es un tonto. El comentario <risa> impopular. <risa> el nuevo comentario impopular. Sí, vamos sumando. Antes era como uno oh. por el programa. El último te doy al respecto. Mm, dale. Más tienen más canciones weón, arcaicas, tienen musgo encima. Buenas? ¿Qué cosa? ¿Las young, por ejemplo. weón. Toda esa weá de, de unas weón, de... de Poison, weón... Poison. La, la balada rock. Pero Poison que no era esos que cantaban Boys Grit Bop Bop Bop Bop. Claro, pero también tenían... Balada, boys Grit Bob Bob Bob, ¿no se llamaba así? Claro. Es Skid claro. Row. Había ah. un montón de esos que tenían la oh. balada lenta, weón. La sí. balada que le llaman. Oye, vamos con un estreno nuevo, ¿no? no? Chauffle. Sí. Es verdad. Con un estreno muy polémico porque... ¿No hay dato de nombre, parece? Sí, se equivocaron, parece, de la gente de la compañía de disquera que nos mandó el single. ¿Le MPC? No, ni siquiera sabemos si, un, si va a ser un single esto todavía no sale a la venta. Es el nuevo Prince. hijo de Gnarles Barkley. El disco se llama The Old Couple. A ver, el tema nos llegó con el nombre de Who's Gonna Save My Soul. Pero nosotros Who's pensamos que estaba cambiado el nombre y que el nombre verdadero de esta canción es Good Be Killer. Yeah! cualquier problema Narx Barclay nos ubica al mail radio sí, claro. arroba gmail el disco está bastante bueno así que se lo pueden conseguir cómprenlo no lo pirateen no no no, no. I should be, I would be, get up, hurt people, hurt people, this is all the way Someone best love me right now Because I could be Or would be killer If suddenly I should be I would be killer can always be an angel, when everything goes wrong you see some bad, but I'm just a soul whose intentions are good, oh Lord please don't let me be missing yes, this this, for the people that walk that path, trying to get to they dream, yeah, uh, he stood on the corner with the rest of them, though we knew that this corner wasn't the best hard streets and the life that caressed him, dirt police, domestic beefs that's festering, he knew the president wasn't addressing him, Though dead presidents was addressing him Two kids from hot sex, no protection in. People don't see how age is affecting them. It get hard, you get to get the God questioning Can't find a job, so you robber than hustling He killed Marks and sold dope for cousin him. Can't believe they would be the ones bucking him He on the ground, he can feel God touching him He heard the sound of his mom saying, trusting him At heaven's gate saying, Lord, please let me in Or send me back to tell my people to be better Cause we are She danced she danced, she danced for them Her body moved but her mind was Magna Ken Thinking I don't know where they hands and been. Relationships with men have been so damaging She thought back to when she was at Howard Ann Dreams of doing scenes with Terrence Howard Ann Broadway plays and dancing with Alvin them The ones that make it always ain't the talent hit. Some dreams get lost never to be found again At first stripping seems so empowering Most every girl wanna do it now and then But being me every day is devouring Casper and paper where she put powder in Life would break her, now she powder red. She was high when she fell down in it Crowd surrounding it, heart was pounding it She fell into a deep sleep, the siren sounded it Seen bright lights in the midst of clouds in it Talked to God, feeling like his child again Said Lord let me live so I can make you proud again Cause we are Ya. Apaga la tele, Mauro. Ya. Estamos escuchando a Nars Barkley con la canción Who's Gonna Save My Soul. Y después escuchamos a Common. Common. Con la canción Misunderstood. Misunderstood. Que tiene un... Sample de una canción también terrible y vieja. <ríe> que no, no vamos a decir cuál es para que usted la descubra. No, guardamos el nombre. No, no importa. Eh, no, de hecho parece que se llama Don't Let Me Ding, Understood. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. <risa> <risa> Don't Let Me <risa> Esa canción tan popular de Ringo Starr. The Real and popular. Diablo. Oye, a propósito de popular. <risa> <risa> <risa> <risa> Hablemos de los fenómenos populares, de la tecnología. Ah, ok. Ya que mencionamos a... Que, como Ch el iPhone, por ejemplo. El iFox mm. También. Okay. Sí, porque queremos hacerle competencia a un podcast. Eh, de Wasonic. Todos todo ustedes lo deben conocer. Sí, Wasonic, Wasonic, Wasonic, Tecnología, Bueno. bueno. <risa> <risa> eh, entonces vamos, tenemos este segmento de tecnología. Vamos a hablar de Twister. Mm. Twister. Twister, Twister. ¿De Hasbro? ¿No? ¿De Hasbro? ¿Twister? ¿Twister? de Sí, pues? ¿Cómo que no existe? Ah, el Twitter, ah. la verdad, eso... En el fondo Sí, yo jugué ayer nomás. ¿Ah, sí? Sí, juego solo. <risa> y de Facebook. Facebook, otra maravilla de la tecnología. Para traducir este neófito de la tecnología, voy a... Y para que nuestros oyentes entiendan a qué se refiere, está hablando de no, no, Twitter. Oídores. Y de Facebook. <risa> Ajá. Yo no gancho nada, esas voy Yo estoy terrible perdido con la tecnología man. Entonces, ¿para qué abrimos esto, este segmento? ¿Para dejar en evidencia la ignorancia? Sí, por supuesto Ah, debíamos haber invitado a Porque La venganza de la gente hueona Oye, cuidado con las palabrotas ¿eh? Ya no voy a decir más gente Mira que hay muchos sacerdotes que escuchan este programa Y amenazaron con dejar de escuchar Chao. Un saludo a Monseñor Goich Que nos escucha siempre Al cura Tuper También, cura buena onda El excura, cómo se llama ¿Ese que era hermano, el Rumpi. A ver, tengo una rectía. Hay tengo rectía, así. Articulador rectía. Y ya, pues, entonces no no no invitaron a Wasonic para que explicara esto. ¿Qué, ¿Qué quería? Twitter. ¿Qué Twitter es que yo no como... cacho. Yo me quiero hacer Twitter? un Twitter como cacho. ¿Qué? A ver, déjate. De... Twitter es como un blog, pero en picante. Ah, para la gente que no le da para para plasmar ideas en un blog. Ah, o sea que estoy dentro del público objetivo Absolutamente <risa> Muy bien Absolutamente Entonces, escriban tonteras y cortas Por ejemplo, la pregunta de Twitter es ¿Qué estás haciendo? Y tú tienes que responderla Entonces onda oh, Me estoy drogando Y entonces y ahí va a aparecer y, y tú puedes formar una comunidad Muy buena onda y toda la cuestión Fome bro. O sea, los que tienen laptop pueden colocar Estoy entrando al baño Claro Estoy sentándome en el baño Sí Estoy saliendo Eso suele pasar mucho Ajá Así que eso es Twitter. Y Facebook, también en competencia está en Facebook. Ajá. Que también es una red social que partió como universitaria pero después se amplió para el resto de los seres humanos. Estos universitarios se quieren tomar el mundo. Internet universitario... también es así, pues. Claro. <risa> sí por? De una red de universitario. Internet era una, una red que está viendo para comunicar a la gente de una universidad, pues. Y miren ahora en lo que estamos. Ahora podemos sí. hasta el podcast y subirlo a la maldita cuestión. Sí, pues y hay un ah. acceso inimitado al material de contenido erótico. Chonfle. Eso es muy importante para ustedes, querido Radio Escuche. Sí, pues. Si sabemos que bajan pornografía. Sí, a todos nuestros amigos, amigos de la porno. Oye, ¿qué, qué más querido? quieres decir? ¿Algo más de esto? ¿Quieres hacer tu comentario? Eh, no, que yo no entiendo mucho. Yo, o sea, yo ahora me hice una cuenta en Facebook y... Todos pueden agregar a Mauro. No lo pueden agregar a Mauro. Se me encuentran. Mauro. ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto? Boca negra. Radial. Así que eso. ¿Mm? Incompetencia también tiene Facebook y todas esas cosas. Ya, pues se acabó, se acabó con este segmento. Si ustedes quieren que sigamos con este segmento tan increíblemente interesante. Muere ¿ah? bueno, de envidia, WhatsApp. Wow. Wazzoni <risa> un saludo a Wazzoni que fue compañero nuestro ya está, ya estamos en esto ya nos metimos ¿no? okay. él dijo a compañero de nosotros en la escuela diferencial donde nos conocimos así es así es pero él le fue mejor que a nosotros oh. claro. porque eh, bueno <risa> saquen sus propias conclusiones el comentario un popular versión 3.0 oye oh. no, no mencionamos a nadie más porque no nos transmiten las radios si ustedes nos quieren transmitir y avísanos no más no. Si <risa> están dispuestos a esperar, si son sí. pacientes, sí, pues. al esperar nuevos capítulos Bueno, igual esperamos que esta base regularice y estar por lo menos no. una vez cada dos semanas, yo creo, no sé ¿no? Mínimo. Yo mínimo, mi, mínimo, mi idea es hacer esto todos los días Ya, pues <risa> Todos los días Está todo hecho Hecho nos vamos, nos vamos a empezar a llamar titulares El blog de incompetencia nunca lo dimos. Incomprenciaradial.blogspot.com ¿Qué va a quemar? Sí, va a quemar ahí mi, mi, mi, mi furniture El puro no se quema, bueno Eh, eso. ¿Qué otra cosa? <risa> el mail en competenciaradial gmail.com contáctese con nosotros no sea leso sí. eso es bueno, es <risa> <risa> contáctese con nosotros no sea leso eh, ya bueno nos despedimos con la última cancioncita de la noche la canción se llama The Blow The Blow no mentira <risa> la agrupación se llama The Blow y la canción se llama Pardon Me de su disco Paper Television Paper Television. Sí, está entretenido esta banda. Me lo recomiendo Last FM. Tu mejor amigo. Para que lo vea. Si ¿Sí, colocaste el tema de. Ah, no, el tema ¿Sí? de la despedida. Sí. It's time to get away. No, y ahora vamos vamos a... nos vamos con The Blow. Ya, chao. Se acabó. Chao. Finito. Ahí se ven babosos Y el público se despide con un oh, tremendo oh. aplauso. Entonces, <risa> tremendo aplauso. Ahí sí. Ahora sí. Chao. Chao. What wasn't that your heart That I felt On the bed In the bed In between the sheets I might have been confused By all the sweat There was a lot of sweat And I might be mistaken But pardon me What wasn't that your heart That I felt On the bed In the bed In between the sheets I might have been confused By all the sweat There was a lot of sweat and I might be mistaken, but I felt a heart before, for and I'm learning what a heart is for. I believe a heart is made to feel the things laid in front of it. I felt a heart before, for and I'm learning what a heart is for. I believe a heart is made to feel the things that laid in front of it. it now lay before you <laughs> little bit. I've seen a heart before, I could swear that shores was wanting more, so I